Sí, así es. Bueno, en el año pasado, en realidad en el verano, presentamos un proyecto solicitándole a los legisladores nacionales、eh, el trabajo en conjunto para poder abordar la problemática de alquileres y que por fin sea modificada la ley de alquileres que, que está vigente,、mm. entendiendo que,、eh, que no ha ayudado a nadie hasta el momento y que, que es un, un pecho tanto para inquilinos como para propietarios. Eh, y, y bueno, ayer tuvo la oportunidad de ser tratado en comisión este tema、eh, y exitosamente tuvo despacho de comisión de forma unánime y esto habla、eh, o, o deja claro que es una problemática transversal en los partidos políticos que todos creemos que, que esto no funciona bien y que debe ser cambiado y, y, y enfocarnos、eh, desde los distintos espacios que nosotros podamos、eh, Representar y ocupar、eh, en una misma problemática para llevar por fin una solución a la sociedad. Eso creo que, que es lo, lo principal y, y lo que tenemos que rescatar de lo que pasó en la reunión de ayer.、Claro. Eh, parecería que hay consenso de que la ley, que es nueva, porque se modificó en el 2020, se, se hizo una nueva ley,、eh, ha perjudicado a inquilinos y también a propietarios. Sí, eso a ver, lo vemos. Eh, a diario y constantemente quizás quienes alquilen o tienen hijos alquilando o,、sí. o, o digo, lo, lo ven y es una problemática que lo, lo pueden palpar、eh, a diario. El año pasado el aumento fue del 50,4%. c i n c u en t cuatro a coma c por i el n en en t o eh dos mil veintiuno digo, muy lejos de, muy por encima de la inflación、eh, y también por encima del aumento de, de salarial. Entonces, digo, uno entiende que es una problemática y, y, y que lo vemos a diario. Primero por la cantidad de. Cuando caminamos en las calles, digo principalmente en Santa Rosa, en general pico también se ve mucho. En, la, en las localidades chicas también se ve mucho la cantidad de carteles de venta que vemos. Digo, no, no hay oferta de alquileres.、Eh, en la provincia de La Pampa a y muchísima demanda, muy poca oferta. Eso hace que aumente el precio muchísimo, que pidan cualquier barbaridad por un, por un departamento、eh, y, y que sea inaccesible poder...、Eh, Acceder a, a una vivienda, digo, y esto entendiendo principalmente que esto vulnera el, el derecho a una vivienda digna. a g u s t i n a ahí en el proyecto, en la iniciativa que, bueno, que tiene despacho de comisión por unanimidad, eh, eh, le eh, piden a los legisladores nacionales que hagan algo.、Eh, ¿Hay alguna propuesta ahí o no?、Eh, si no, que traten de darle una solución. No, no, la realidad es que、eh, es, el, es el pedido, digo, un pedido formal que、uh -huh. generalmente hace la Cámara de Diputados a los legisladores、eh, en temas específicos,、eh, pero sí que, que por lo menos、eh, se pongan a trabajar en el tema, digo, ellos han sido quienes han tratado y aprobado, muchos de ellos,、eh, esta, esta ley. Eh, y que, que podamos revertir esta situación,、eh, ver en qué falló, Digo, no, no tiene que ver solamente con los índices de, de actualización, sino también tiene que ver con un montón de otras cuestiones,、eh, y, y que podamos de una vez por todas llegar a, a una resolución de este conflicto、eh, que, que la verdad está ahogando a muchos, Digo, y más pensando que.、Eh, Por empezar que Santa Rosa y, y la Pampa en general es un lugar caro para alquilar y para vivir,、eh, que, que los sueldos están,、eh, muchos, muchas personas que trabajan, especialmente empleados de comercio, empleados públicos, ni hablar de quienes viven de las changas, se gastan o, o invierten la mitad de su sueldo en, en un alquiler、eh, y, y le queda la otra mitad para poder vivir todo el mes, pagar servicios y, y la verdad es que que no es vida para nadie. Me parece que,、eh, que esto necesita una resolución urgente. Ojalá los legisladores nacionales de todos los espacios políticos puedan juntarse y llevar una propuesta en conjunto para poder darle por fin una solución a la sociedad. Sí, supuestamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció hace como cuatro o cinco meses que iban a trabajar en ese sentido. Bueno,、eh, veremos, esperemos que, que lo hagan. Sí, ya hay,、eh, ya hay iniciativas legislativas presentadas en ese sentido, digo, ojalá se avance en el conjunto del tratamiento de todas las iniciativas y que podamos por fin digo, dejar de patear la pelota para el otro lado y tratar este tema, porque la realidad es que se vienen momentos que no, no van a ser fáciles y que muchas veces el Eh, el acceso a la vivienda es fundamental y, y hoy se está vulnerando. Digo, ni hablar de, de otros tipos de, de derechos, como por ejemplo el derecho a, a acceder a una educación. Digo, aquellos quienes son del interior、eh, de, de la provincia, o de otras provincias, y、mm, venirse a estudiar y mantener dos alquileres en muchas ocasiones para las familias es muy difícil. Entonces, digo, vulnera un montón de, de otros aspectos de la vida. Y que necesita ser、eh, resuelto en la brevedad. Claro. Sí,、eh, estaba pensando en la pandemia, hizo que muchos chicos y chicas、eh, que estaban、eh, viviendo en la ciudad de Santa Rosa porque estaban estudiando regresaron a sus pueblos y dejaron de alquilar.、Eh, pero ahora que vuelve la presencialidad y si quieren salir a buscar este, un departamento o una vivienda para alquilar,、eh, está complicado. No hay. Claro. No hay、eh, la oferta, uno agarra el diario los clasificados y、mm. cuando ve los, los alquileres ofrecidos hay cuatro o cinco、mm, ítems, cuando antes había muchos más.、Sí. Eh, uno como yo, por lo, por, o sea, por lo general, cuando voy y vuelvo a mi pueblo, traigo chicos que、mm. vienen a estudiar o llevo、eh, y andan muchos viajando todas las semanas porque lamentablemente Eh, no tienen dónde vivir o viven en lo de un amigo hasta que consigan o, o viven en departamentos por día que, que les termina saliendo muy caro.、Eh, la realidad es que, que la, la demanda es muy alta y la oferta es demasiado escasa. En, en, en la provincia de La Pampa muchas ocasiones estamos dos o tres meses para poder encontrar、eh, una vivienda y eso creo que, que no está bueno. Eh, bien, Agustina, bueno,、eh, esto se va a aprobar.、Eh, ¿Tiene despacho por unanimidad? Sí, tiene despacho por unanimidad. Ingresa en, el, en, en los despachos de la próxima sesión de este jueves y se aprobará por,、eh, en, la, en la siguiente sesión cuando ingrese en el orden del día. Bien, bien Agustina, no sé si quedó algo. Si no, gracias.、Eh, como siempre. No, simplemente muchas gracias por el espacio y por, por permitir visibilizar esta. Esta situación de, de los alquileres y que, y que podamos llegar pronto a una resolución.、Eh, gracias, Agustina. Que tengas buen día. Buen día. Hasta luego.